Ayer tuve una conversación interesante con mi vecino Don Hulk. Después de la escuela, llegué a mi casa y no había nadie. Entonces salí a caminar y me encontré con Don Hulk. ¿Qué tal, Don Hulk? Él me miró y sonrió. Le pregunté cómo estaba y me dijo que estaba un poco triste. Creo que necesito bajar un poco de peso, dijo. Yo no lo sabía, pero Don Hulk siempre ha querido ser un nadador profesional. El problema Es que las escuelas de natación no lo aceptan porque cuando está enojado pesa mucho. Y Don Hawk casi siempre está enojado. Tal vez algunas veces tenemos que aceptar nuestras debilidades. Aun así, Casi todos los días veo a Don Hulk practicando en su piscina de plástico.